Saludos, son las 9 y un minuto de la mañana... ...tenemos 15,6 grados de temperatura... ...y les damos la bienvenida al programa La Glorieta... ...de este jueves 19 de noviembre... ...los datos de la pandemia no mejoran... ...por las cifras de muertes que a diario se cobra este virus... ...en Elche se han producido tres fallecidos por COVID... ...ya lo han escuchado ustedes en nuestro programa Elche, buen día... ...el alcalde en el programa de ayer volvió a pedir... ...limitar esos encuentros con familiares y amigos... ...porque están detrás del 61% de los contagios... ...que se registran dos de cada tres casos positivos... ...se producen en el ámbito social... ...en el parte dado ayer por la Consellería de Sanidad... ...de los 70 brotes registrados en la comunidad... ...uno de ellos se produjo en Elche... ...con ocho casos y de origen social... ...ayer desde el Ayuntamiento además se confirmaba... ...el positivo de uno de los concejales de la corporación... ...el de la Edil Esther Díez quien se encuentra confinada en su casa tras dar positivo. El Edil de Comercio, Feliz Sánchez, también guarda cuarentena a la espera de los resultados de la PCR, al igual que uno de los asesores del Gobierno. El contagio de Esther se produjo tras una comida de trabajo que los ediles de Compromís y el asesor mantuvieron el pasado viernes con miembros de la Dirección General de Infraestructuras Educativas tras visitar las obras del plan Edifican. El resto de concejales que acudieron a esa visita, incluido el alcalde, no están confinados porque no fueron a la comida y porque durante la visita no se quitaron las mascarillas. La concejal Esther Díaz presenta síntomas muy leves, mientras que sus dos compañeros Están sin síntomas de momento. El alcalde acudió a esa visita y por ello continúa con su agenda política. Ayer por la tarde se reunió con representantes de diversos colectivos profesionales para abordar propuestas sobre el plan general con motivo de la consulta previa a la que van a someter este documento. ...como la modernización de los barrios, la movilidad sostenible, descarbonizar nuestra ciudad o el cambio de modelo productivo en definitiva cuestiones que tienen que ver con la mejora de la ciudad, cuestiones que tienen que ver con sentar las bases de una ciudad equilibrada, una ciudad cohesionada y una ciudad inclusiva y que tenga capacidad de liderazgo en el futuro. En definitiva, hemos abierto un diálogo con los colectivos para llevar a cabo una reflexión sobre los temas clave para el futuro de la ciudad. Hoy en nuestro programa La Glorieta abordaremos en unos minutos... ...el ámbito cultural con el presidente de la Asociación Cultural... ...Frutos del Tiempo, Carlos Javier Cedrián... ...por su 30 aniversario, también hablaremos de otro aniversario... ...el de la Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche... ...con Manuel Rodríguez, el alcalde que impulsó su creación... ...y a las 10 de la mañana estaremos eh, pues analizando... ...el estado de la ciudad con el presidente de la Federación... ...de Asociaciones Vecinales, Bernardo Sánchez... ...y acabaremos, como todos los jueves, hablando de gastronomía... y nutrición ...con Nieves Gil, del Fogón Ilicitano... Y, ...y con nuestra compañera Manoli Gilaver. ...este es el contenido de nuestra glorieta de este jueves... ...y por tanto les invitamos a que se queden con nosotros... ...aquí en el 101.4 de TELELCH Radio Marca... ...y disfruten ahora de nuestra selección musical... ...hoy comenzamos con Another Day, con otro día... ...de Paul McCartney y Linda... she's heading for the bedroom chair, it's just another day, slipping into stockings, stepping into shoes, dipping in the pocket of her raincoat, it's just another day, at the office where the papers grow, she takes a break, drinks another coffee and she finds It's just another day.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 Y seguimos con más canciones que tenemos en esa selección musical. Vamos a contar eh, pues los años, los años que nos quedan por Gloria Estefan. Sé que aún me queda una oportunidad sé que aún no es tarde para recapacitar sé que nuestro amor es verdadero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 Tempo te dirá si tienes fe en mí que como yo te amé, mas nadie te podrá amar jamás. Me quedo no el final. Sé que aún me quedo una oportunidad.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 te quiero ¿Cuánto te quiero? 101.4 Teleelch Radio Marca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 La Glorieta, con Rosmari Alonso. Pasan 16 minutos de las 9 de la mañana y comenzamos aquí nuestra primera entrevista. Lo hemos anunciado, tenemos con nosotros en los estudios de en Radio, marca a uno, diríamos, uno de nuestros habituales invitados. Él es Carlos Javier Cebrián, presidente de la Asociación Cultural Frutos del Tiempo. Muy buenos días. Muy buenos días, Rosmari. Javier, eh, la verdad es que esta pandemia nos ha enseñado que la cultura es lo único que nos alivia mm. en esos momentos duros. Se cerró la cultura en Elche, pero ahora en esta segunda oleada, con este confinamiento más light, perimetral mm. que dicen, sí. pues eh, las programaciones culturales han retomado su pulso y vosotros no os habéis quedado atrás. También mm. habéis querido, de forma valiente, pues acabar este año celebrando un cumpleaños. Y es que, Vais en estos momentos a celebrar vuestro 30 cumpleaños y lo haréis este mismo sábado. ¿Cómo y de qué forma? Bueno, esto se tenía que haber celebrado en abril, en la semana del Día del Libro. Eh, Frutos del Tiempo se constituye como asociación el 25 de enero de 1990. O sea que a primeros de año cumplimos los 30 años. Y con Julián Sáez, el programador de La yocha y del de Gran Teatro, pues pensamos en hacer una gran fiesta, una gran fiesta de 30 aniversario, con la actuación también de David Prada, el músico licitano, que suele hacer versiones de, de La Movida, los años 90, eh, y el pensamiento era ese, hacer una gran fiesta. Eh, eso es imposible hoy. Eso se tuvo que cancelar o suspender o aplazar, y entonces... Eh, aquí en Elche tenemos un movimiento de resistencia de no suspender actos culturales, por lo menos los programados por, por Julián Sáez y el Ayuntamiento. Algo que me parece muy bien, muy loable, porque en los espacios culturales o en los actos culturales no creo que nos contagiemos más que en otras cosas, por ejemplo en cafeterías. Entonces... Eh, Yo creí que había perdido un poco de sentido el tema de la fiesta, eh, tal como estaba previsto, pero Julián no me dejó. Julián siempre me ha enseñado que hay que persistir, tanto en esto como en la dignidad de la palabra, o sea, le debo mucho a Julián. Y hemos seguido adelante, hemos cambiado un poquito el formato, sigue estando el concierto de David Prada, pero claro, ahora hay una limitación de aforo en la Yocha, eh, la gente tiene que estar controlada, surge el rastreo, igual que pasa cuando entras aquí, que te toman los datos es igual, entonces baja uh, bastante el ratio de, de invitados que puede haber, porque eso es otra, son invitados, o sea, los hemos invitado personalmente nosotros, no es que la gente pueda acceder a la invitación yéndola hasta aquí, ya, o comprar entradas, es gratuita la entrada. En su día estaba previsto como una entrada gratuita, como hacemos nosotros siempre, pero ahora hemos invitado a, a 70 personas, 35 por parte de la asociación y 35 por parte del músico. Eso será el sábado. El sábado Tanto, a las 8 de la tarde. La fiesta de cumpleaños está limitada, pero bueno, vosotros tenéis mucha imaginación mm. y las redes sociales, sí. pues es esa ventana que se abre a toda mm. la ciudadanía. Exacto. Mm. Y habéis prometido algo en, esa, en ese vídeo que habéis lanzado y sí. es a comportaros decentemente. decentemente. Sí, bueno. Porque es que... hasta ahora, bueno, vamos a, a dejar un aperitivo de lo mm. que habéis preparado vale. en ese vídeo. Mm. Esta es la música de David Prada No, no esta no. es una música que hemos, de acceso libre que hemos puesto para nuestro vídeo David Prada hace versiones también y música propia pero... Y estamos escuchando a Esther Avellán Una amiga de vosotros sí, sí. Resulta, os voy a contar cómo los conocí Resulta que yo necesitaba un colchón Y un día me estaba tomando un café en una cafetería de Murcia Y se me acerca un tío todo trajeado, con corbatita, diciendo que vendía colchones. Entonces dije, pues esta es la mía, voy a comprar un colchón barato, porque además el tío me convencía, me convencía. Un tal Carlos Javier Cebriano o algo así me dijo que se llamaba. Entonces resulta que nada, yo convencía de que quería que el colchón, ya quedamos en el trato, ya empezamos a decir, me da los precios y tal, y cuando resulta que me compro el colchón, El tío va y me dice, bueno, pero también vendo poesía, ¿sabes? Vendo poesía. Y va el tío y con el colchón me mete un poemario de un tal Pedro Serrano. Y además me regaló una piruleta. Entonces, al final resulta que ni colchones ni nada, eran dos tíos que son unos poetas. Bueno, así os ha definido una de vuestras amigas sí, con sí. muy buen humor. Sí. Vosotros vendéis eh, la poesía y la, a través del caramelo y del mm. colchón, ¿no? El confort. Y sí, lo dulce. <risa> bueno, lo del colchón es una anécdota porque nosotros <risa> teníamos un amigo que dirigía la casa del libro en Valencia y hubo un momento en que lo sustituyeron como director y lo sustituyeron por un vendedor de colchones. Entonces decía que si era capaz de vender colchones podía vender poemas también y libros de poesía. Ahora, es una simple anécdota, somos muy despontificadores, vaga el palabra, el palabra eh, de la cultura, que intentamos que haya muy buen humor y hemos hecho de todo, hemos hecho muchas cosas, desnudos, eh, cosas poco decentes eh, para el mundo de la literatura. Por eso a, a, prometemos portarnos decentemente. Pero pues es una no, ironía. No, ¿eh? sé, no sé si vais a durar 30 años más, si os portáis decentemente. No, no porque... creo que yo dure 30 años más, pero bueno. Sí eh... que vais a durar 30 años más. Quiero decir somos... en el mundo de la cultura, que no. no bueno, eh, mm. están, son momentos muy difíciles, mm. pero yo creo que el humor es lo que os ha ayudado a manteneros y sobre todo a crecer, ¿no? Sí, bueno, nosotros, bueno, va con nosotros, eh, somos así. Eh... También hacemos cosas serias como la dignidad de la palabra, como tú bien sabes, que, que la retomaremos si va todo bien el 3 de diciembre con Bernardo Achaga, también en el Gran Teatro, como siempre. Pero bueno, creo que hay que quitarle seriedad a la, a la vida y a, y a la poesía, que a veces está demasiado encumbrada, está muy alejada de la sociedad y de los lectores, y nosotros hacemos ver que, que es posible divertirse. Sí, vamos a escuchar un poco más de ese vídeo. Na, na, na, na. Na, na, na, na. Oye lo que te digo ya, no, busca siempre un amigo, corre muchacho ya, no te detengas, na. el mal no vencerá, la luz brillará, na, na, na, na. lucha por resistir. existir, antes que llegue el fin. Na, na, na. <risa> bueno, esto era una actuación, ¿no? Eso es de una performance muchas. que hicimos en el aniversario del de estudio de grabación de Maldonado, de José Manuel Maldonado sí. de Botrack. Sí. sí, era una lucha que llevamos por recuperar la gran poesía. Y con Orton Way. Con <sí>. ¿Eh? Marcó una generación, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> na, sí. Na, na, na. Había que recuperar la gran poesía grecolatina. ¿sí? Eh, <risa> Carlos Javier Cedrián, eh, has nombrado, es verdad que sois indecentes, pero también sois muy dignos. Sí. Y has nombrado ese ciclo de mm. la dignidad de la palabra. Este año teníais preparado grandes eh, escritores. Sí, bueno, se, pudo, se, se pudieron algunos. Dos, dos de los dos. tres trajimos a, a Javier Cercas y a Cristina Morales, el Premio Planeta y el Premio Nacional de Narrativa, y faltaba a Bernardo Achaga, que es el Premio Nacional de las Letras de 2019. Ya el, el, la lectura de Cristina Morales ya vino salpicada por la pandemia porque fue justo el último acto que se hizo cultural en Elche antes del confinamiento. Uh -huh. Entramos el viernes en, en el confinamiento y fue jueves, en marzo, el 12 de marzo creo que fue, sí. Y ya se vio un poco trastocado el tema, fue una charla memorable, pero bueno, ya se resintió el público, ya había... Mucha menos gente. Mucha menos gente, miedo eh, y, y bueno... Eh, Se mantuvo en pie, eh, hasta último momento hubo dudas de si se podía haber celebrado, pero al final sí que vino Cristina Morales, estuvo muy bien, hubo bastante gente, pero no, no los llenos en los que estamos acostumbrados sí. ahora, últimamente, con la dignidad. Y quedó lo de Bernardo Achaga y, como te digo, la persistencia e insistencia de, de Julián Sáez ha hecho posible que siga en pie, de momento, uh -huh. el... La, La presentación de Bernardo Achaga. Bernardo Achaga vive en Vitoria, el País Vasco, es un sitio bastante sacudido por el virus. Esto se suspendió en, en, en, en abril. ¿Abril? Luego se volvió a suspender, tenía que haber sido ahora a finales de noviembre y lo hemos pasado al 3 de diciembre. O sea que estamos siempre pues si acaso, a, a expensas de, lo que, de bueno, lo que pasa. hasta el 9 de diciembre el cierre perimetral de la Comunidad Valenciana sí. está decretado. Sí, bueno, Supongo tendría que certificado. Efectivamente, sí. una causa justificada porque... Es por trabajo, sí. eh, eh, Bernardo, no, es que iba a preguntarte... Sí. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo justificáis su presencia en Elche, de Bernardo Achaga? Estamos hablando del Premio Nacional de las, las Letras, Letras Españolas. O sea, sí, bueno, la, la justificación es que este hombre se puede mover eh, con un certificado de trabajo. Es decir, viene a trabajar, viene la a hacer una. La justificación literaria, casi. Exacto, Javier, aquí hay un, un acto theoryante. cultural no, que pero... se organiza en Elche y este señor viene. Bajo pero, contrato. O sea, efectivamente, eh, no pero te lo preguntaba porque por me digas la calidad de este escritor. Hombre, la calidad es de, máxima, na, na. es uno de los grandes escritores españoles. ¿De uh, qué hablará? ¿De su última novela? Bueno, se basará en su última novela, eh, lógicamente, que también se ha visto su publicación salpicada por la pandemia. Pero bueno, lo, las charlas de la dignidad de la palabra van un poquito más allá que la presentación de un simple libro y hablaremos de literatura, de su forma de escribir, de su acercamiento a la literatura y, y hablará de, de, en general de su obra y de cómo afronta él la narración y... Y demás. Supongo que será inevitable hablar de la situación del País Vasco, de ETA, sobre todo ahora que patria esa serie mm. de, de televisión. Bueno, no, no está es mi intención. Tan, tan no, premiada. No es mi intención. Me gustaría soslayar esos temas, no por nada, sino porque creo que han perdido interés. Eh, hay algún político obcecado que sigue con el asunto, pero ya hace nueve años que ETA dejó de existir. Mm, sí que se puede hacer una reflexión a, a, acerca de cómo se ha vivido. Allí con el con la presión de ETA por un lado y por el otro eh, Bernardo Achaga pues es un escritor que es, que ha tocado temas políticos ha tocado temas políticos tocado, entonces saldrá saldrá el asunto pero bueno eh, será básicamente literario de, de, de su nivel literario que es el máximo nivel es un premio nacional de las letras uh -huh. Nada y un, más y nada menos. Y un referente de la literatura Exacto. en euskera y en castellano. Si sí, escribir en euskera, pero está muy traducido y muy Recordamos que la dignidad de la palabra dónde se lleva a cabo porque eh, mm. vuestro cumpleaños será en la yocha. En la yocha pero... a las 8 este sábado y la dignidad de la palabra será el 3 de diciembre en el Gran Teatro también a las 8. Bien, eh, ¿cómo podrías definir 2020? ¿Cómo cierra la Asociación Cultural Frutos del Tiempo sus 30 años de existencia en 2020? Bueno, son dos cosas distintas. 2020 mmm, lo puedo definir con una sola palabra, raro, distópico, mmm, un año rarísimo en lo mío, en lo personal y en, y en lo general, eh, un año muy raro. Yo en 2020 he publicado un libro, en un, por fin en una editorial importante de poesía, huerga y fierro, y le ha tocado el confinamiento. La presentación fue un vídeo, no, no fue online, es decir, no fue un streaming, sino un vídeo que colgamos en las redes. Ha funcionado dentro de lo que cabe bastante bien, pero ya te digo, en lo personal también, muy raro. Y para mí esto del confinamiento y ir con mascarillas, no poder hacer lo que normalmente hacemos, porque ahora si abrazas o besas a alguien eres sospechoso, uh -huh. o si toses. Entonces esto a mí, para mí es un shock muy grande, un shock muy grande y no, ver, no poder ver a mi madre que es muy mayor o no poder ver a mis sobrinos. Ha sido algo muy raro y, bueno, y en cuanto a Frutos del Tiempo son 30 años, eh, son muchos años, hemos hecho muchas cosas, estamos muy contentos y muy orgullosos. Ha habido muchos cambios en Frutos del Tiempo, eh, de intenciones y de personas, pero vamos, ahí estamos, seguimos en pie y resistimos, que creo que es la palabra que hay que... Sí. La resiliencia que dicen es y la que, resistencia. Es lo que nos ha tocado. Eh, 2021, hay objetivos, ¿no? En 2021 eh, el objetivo principal sería que cambie esto, que esto se supere y retomar la, las causas perdidas, por decirlo de alguna forma. Hemos creado una nueva colección de narrativa dentro de Frutos del Tiempo, que es Fifty, que ya publicamos dos libros, uno de Eduardo Boix, Los uh -huh. confinados y de Nacho Vidal, así que trataban el tema del confinamiento desde puntos de vista distintos. Y seguimos con las plaquets, que tenía que haber salido ahora tres números más, que los he separado por el tema de cómo está. Y intentar proseguir con la dignidad es algo que hay que hablar con el ayuntamiento, con Julián Sáez, a ver cómo lo hacemos, porque eh, hacerlo en estas condiciones no sé si es lo más conveniente. O sea, tendremos que ver cómo evoluciona el año y para poderlo volver a hacer. Teníamos en cartera nombres importantísimos también. Pero bueno, hay muchos escritores que no, que ahora no quieren viajar, por el miedo a contagiarse, a la situación y las pegas que eso trae. Y bueno, eh, vamos a, a resistir, intentarlo con lo de Bernardo Achaga, que sigue en pie, de momento no hay orden en contra. Y veremos a ver cómo evoluciona todo para, para seguir resistiendo, es la palabra de moda, resistir y seguir haciendo cultura. Pues desde aquí, felicidades a frutos del mm. tiempo. Lo que pasa es que es muy difícil, por ejemplo, editar libros, hacer presentaciones sí. con reducción de aforo, hay sitios en los que no se puede hacer, entonces arriesgar en estos momentos es bastante... hay que tener un poco de precaución. Pues resistan, resistan porque sí, necesitamos sí. la palabra de los poetas, de sí, sí, los sí. escritores. Gracias, Carlos Javier Gracias Ferla. a vosotros, siempre. 101.4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 La Glorieta con Rosmar y Alonso Y antes de la siguiente entrevista vamos con el Mañana de la cantante Silvia Pérez Cuando yo muera, amado mío No cantes para mí Canciones tristes, olvida falsedades del pasado, recuerda que fueron solo sueños que tuviste. Que falsa casa No pongas rosas sobre el mármol de mi fosa, no. no escribas cartas sentimentales que serían solo para ti. No escribas cartas sentimentales que serían para ti. Ik zal nooit meer alleen zijn. Ik 101.4 Teleelch Radio Marca Cuando piensas en madera, piensa en maderera ilicitana.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 Son las 9 y 37 minutos de la mañana... ...y continuamos hablando de cultura... ...la Orquesta Sinfónica, Città de Elts, la Oste... ...también ha cumplido 30 años, más de 30 años... ...33 en concreto... ...y este año ha retomado sus conciertos... ...en el mes de octubre... ...dedicando el primero de ellos... ...a las víctimas de la COVID... ...que por desgracia... ...siguen aumentando en elche... ...ya lo han escuchado ustedes... ...en nuestro programa de noticias... ...Elch, bon, el buen día... ...con la música, con esta música de Pergolesi... ...van a escucharla ustedes... ...pues con esta música... ...la orquesta rindió homenaje... ...a las víctimas de esta pandemia... Sus representantes, además, han presentado ya los conciertos... ...para la temporada que se va a alargar hasta la primavera. Hoy, para hablar del arraigo de esta orquesta en nuestra ciudad... ...contamos con uno de nuestros colaboradores, casi también... ...uno de, de nuestros invitados habituales. Él es el doctor en filosofía y letras por la Universidad Complutense... ...Manuel Rodríguez, quien además fue alcalde de Elche entre 1987... ...y 1995... ...durante su mandato... ...se creó... ...esta orquesta... ...primero fue de cámara... ...y ahora convertida... ...en sinfónica... ...Manuel Rodríguez... ...muy buenos días... Eh, ...buenos días... Bu eh, ...buen día... ...buen día... ...Rodríguez... ...¿por qué... ...la orquesta sinfónica... ...dura en el tiempo... ...cuando estamos acostumbrados... ...a ver cómo los proyectos culturales... ...demasiados proyectos culturales... ...se han esfumado... ...con esa terrible crisis que tuvimos en 2007. Sí, eh, yo creo que eh, es una, eh, una buena noticia que ya sobrepase los 30 años eh, la, la, la orquesta de nuestra ciudad. Y bueno, yo creo que eso es muy importante, el hecho de que te, a, las cosas tengan su arraigo. A mí me da mucha pena, por ejemplo, ahora mismo pasar por lugares de nuestra ciudad donde veo pues, comercios tradicionales o algunos bares... ...muy antiguos que ...y porque todo eso pues les resta pues una cierta solera... ...pero bueno, volviendo al tema de la orquesta... ...yo creo que eso pertenece... ...bueno, cuando, cuando creamos la orquesta en el año 88... ...pues precisamente la idea era fundamentalmente el hecho... ...de que realmente tuviésemos una institución... ...que tuviese arraigo en la ciudad... Eh, ...yo recuerdo que se estaba discutiendo en aquel momento... ...el escaso presupuesto que teníamos... ...para los temas eh, culturales y en concreto musicales... Pues ...teníamos dos opciones... ...o bien eh, llevar a cabo una serie, pues qué sé yo... ...dos o tres conciertos al cabo del año... ...trayendo eh, orquestas de fuera... ...que se costaban pues, un, bastante dinero... ...y eh, gastándose el dinero en eso... ...o bien eh, un modelo que, que pudiese parecer pues, más modesto... ...pero tuviese mayor arraigo y tuviese mayor influencia en esa ciudad... ...y era dedicar ese dinero a crear una orquesta en aquel momento de cámara... ...que es una orquesta más reducida y después pues pasó a ser orquesta sinfónica... ...y optamos por eso, porque eh, yo creo en aquel momento ya en España y fuera de España también... ...empezó a crearse la idea de que la cultura tenía que ser un tema... ...digamos, de espectáculo, de mucho de gasto de dinero, de mucho Oropel... ...y bueno, eso ha contaminado además, o bueno, yo no sé si ha contaminado... ...una cosa o la otra, pues el hecho de que muchas veces hemos tenido... ...una serie de proyectos en nuestra vida pública, eh, generalmente... ...y también ha afectado a la vida privada, en la cual se ha confundido... ...pues eh, los temas culturales muchas veces... ...o los temas de otro tipo... ...pues con el derroche, ¿no?... ...y en fin, yo siempre he sido muy contrario a eso... ...creo que las cosas... ...hay que hacerlas de una manera sencilla... ...pero al mismo tiempo que caden y que duren el tiempo... ...a mí me parece que podía tener... ...me parecía que podía tener mucha más repercusión... ...que hubiese una orquesta de la ciudad... ...que permanentemente tuviésemos conciertos... ...que hubiese una gente alrededor de la orquesta... Y eso mm. es lo que va haciendo afición claro. eh, a la música en nuestra ciudad. Y bueno, y optamos claro. por eso. Eh, el, el llamarle también era por, para ver esos orígenes de esta orquesta sinfónica. Sí. Lo creó usted como orquesta de cámara, pero recuerdo que en aquel entonces teníamos, ustedes pagaban a los músicos de la banda municipal. Sí, sí, claro, se pagaba a los músicos de la banda municipal. Había, bueno, una. Vamos, bueno, ahora mismo estoy, novelo ...no, en fin, eh, hasta hablando de memoria... ...y hace mucho tiempo ya, ¿no?... Eh, los, la, ...la banda municipal siempre ha sido, en fin, ha sido la banda de la ciudad... Eh, ...yo recuerdo que el modelo que había entonces... ...era que estaba un titular... ...que era funcionario del ayuntamiento... ...que era director de la banda... ...y estaba un funcionario del ayuntamiento... ...y eh, eh, por otra parte la, el resto de músicos... ...diríamos, tenían más o menos... ...lo que hoy día podríamos decir... Un contrato a tiempo parcial, ¿no? Pero era un contrato, pues, naturalmente pagaba al ayuntamiento aquella banda de música, y era la banda de música municipal, cosa que han tenido o tienen casi todas las ciudades, y sobre todo en la comunidad valenciana es muy, muy propio el hecho de tener ese tipo de... de, en fin, de de, de instituciones como son las bandas de música ...cosa sí, que es muy importante pero parece que ya los ciudad. pero los músicos ya no están pegados no al, al capítulo de personal ya no son funcionarios municipales bueno la no, orquesta de cámara eh, usted sí. cuando planteó su nacimiento cómo la planteó eh, desligada eh, eh, de la YouTube. bueno no no no o sea lo, cuando planteamos la orquesta de cámara eh, ...fue, bueno, en base a una subvención del Ayuntamiento... ¿eh? ...lo fundamental, igual que, igual que ahora, ahora sigue siendo fundamentalmente... ...una subvención, o sea, el, el, el digamos, la, la, la ayuda que tiene la... ...o la base económica de la orquesta sinfónica... ...es la subvención del Ayuntamiento de Elche... ...y a eso se han añadido, pues como se hacen tantas cosas... ...el hecho de recabar, pues, ayudas de la Diputación, por ejemplo... Eh, durante algunos años pues ha sido más ha tenido una cierta importancia esas ayudas no o por ejemplo también el hecho de que haya habido pues colaboraciones eh, con empresas y también han ayudado han aportado empresas de nuestra ciudad eh, en el en fin el en la, en la consecución de una serie de conciertos o por ejemplo también la asistencia de la orquesta ...pues a, a, a conciertos, es decir, a, a, a certámenes por ahí, ¿no?... ...con lo cual pues también ha sido una actuación, digamos... ...que han sacado, han tenido sus recursos propios, ¿no?... ...la propia orquesta, sí. o sea, que yo creo que los, los modelos pueden ser... ...y también han variado, ¿no?, en el tiempo... Claro. ...o sea, yo asistí al... ...bueno, claro, a la, tuve una parte, en eh, fin, en la creación de la orquesta... ...porque además no, no fue solamente eso que se hizo sobre en mi mandato... Eh, se hizo esto, ¿no?, porque hizo un decreto, no, eh, a los músicos, al director de la orquesta, fui a buscarle personalmente, porque tenía, pues, eh, en fin, amistad con su padre, y, y fue Alfonso Saura, ¿no?, y, y bueno, pues, otras personas, o sea, en fin, que ya lo tengo esto publicado en algún artículo, y, y bueno, pues, eh, o sea, es que fue un trabajo también muy personal, ¿no?, todo aquel, ¿no?, el de la constitución de la, de la orquesta de, de cámara, ¿no?, eh, fin, que yo lleve claro, a cabo. Claro. Y bueno, pues. El, el, el, eso, el hecho, sí. Manuel, porque usted conoce esta ciudad, el hecho, el hecho de que esta orquesta haya cumplido 33 años, ¿qué dice de Elche? Bueno, yo creo que lo que se dice es una cuestión eh, muy importante. O sea, primero, es una orquesta que ha arraigado la vida de la ciudad y que tenemos que procurar que siga arraigada o sea, que cada vez ¿no? tenga un anclaje mayor, ¿no? Lo segundo, yo creo que es importante tener en cuenta lo que significa la música en la ciudad, ¿no? La música, este es un pueblo, yo eh, citaba todavía en un artículo, un texto, una frase, de, de, de sacaron un texto de, de, de Gaspar Jaén, ¿no? Y de, es que este es un pueblo que canta, ¿no? Es decir, aquí hay canciones para todo, ¿no? Si vemos, por ejemplo, bueno, tenemos un tema fundamental, la fiesta no muestra, Es, es, es todo un canto, que es la fiesta, el misterio, ¿no? Por tanto, no, hay, eh, no suele ser común, ¿no?, que a la fiesta de un pueblo... O sea, siempre hay música en la fiesta de un pueblo, ¿eh? Una, la procesión de del patrón o de la patrona no se entiende sin la banda de música detrás, ¿no?, o sin el, el, el, el, el, el, la dolzaina y el tamboret, ¿no? Pero, el, el de hecho, el, una fiesta como la delche, que es nueva cantada, ¿no?, ...pues bueno, realmente es un caso muy, muy, muy considerable... ...muy excepcional, eso por una parte... ...lo segundo... ...el hecho de que eh, en, en Elche... Eh, ...alrededor del Misteri... ...ha habido grandes maestros de música... ¿eh? Yuris Vic, eh, o por ejemplo... ...Manchel González... Eh, ...que era de González, que era de aquí de Elche o sea, fue maestro de capilla de la Catedral de Orihuela y tiene muchísimas composiciones, ¿no? Yo creo que es una música que, es, es algo que realmente tenemos que apreciar. Después, entre el final del 19 y principios del 20, tenemos pues, gente con jabalolle, yo creo que muchos, ¿no? O sea, músicos que realmente pues, han hecho sus aportaciones a la historia de la ciudad. Y luego, también tenemos, una, digamos, una, una, un folclore popular pues que va de todo. Aquí en el hecho tenemos canciones porque además como pueblo mediterráneo le sacamos partido a todo, es un pueblo muy vivo, y ahí pues las, las, las canciones de Mona, eh, las canciones satíricas metiéndose unos vecinos con otros, eh, la, la, las canciones eh, bueno, de tipo religioso, las canciones de tipo anticlerical, las canciones, por ejemplo, sindica, así, de lucha obrera, eh, o sea, que son muchísimas, las, de la, la, las que están alrededor ...de la huelga del año 1903 en Elche... ...las que se solidarizaban los obreros de Elche... ...con los de las huelgas, por ejemplo, de Béjar... ...que fue el año 20 o 22, ¿no?... ...o con los de Alcoy, por ejemplo... ...es decir, que realmente eh, siempre en Elche... Eh, ...las manifestaciones del canto han sido muy variadas... ...incluso hasta de las, de las epidemias ¿no? hemos hecho canciones, ¿no?... ...es decir, que realmente... ...se han sido canciones que nos han acompañado... ...en todas las facetas de la vida comunitaria de nuestra ciudad... Eh... ...vamos, la música nos ha acompañado siempre... Sí, lo ha descrito muy bien, por eso eh, le estaba escuchando y claro, eh, nuestro patrimonio musical es muy rico, se está haciendo algo por preservarlo, hemos visto eh, esta misma semana, publicábamos o la semana pasada, como la cátedra, por ejemplo, Misteri Delch está realizando varios estudios sobre sí, sí, sí, sí. la música que, que, que sonaba en el siglo XVII y XVIII, pero tenemos realmente una evolución en el tiempo Cómo ha evolucionado la ciudad musicalmente, porque el Misteri parece que es el foco que ha irradiado eh, esa música que nos lo ha dejado, nos ha dejado todo, todo lo que lo que somos como como eh, pueblo que lo canta bueno, todo. Sí, eh, bueno, eh, la, la música del Misteri es eh, es importantísima y luego claro es que es un, la el Misteri es la representación máxima de la ciudad, ¿no? Toda fiesta es la representación de la ciudad. ...la fiesta es la, la representación máxima que tenemos en nuestra ciudad... ...y que por otra parte pues tiene una trascendencia universal... ¿no? ...porque es, ya desde hace ya mucho tiempo tiene una, una trascendencia fuera de, las, de nuestras fronteras... ¿no? ...porque además es eh, un poco, es lo que queda en vivo... ...de lo que fue los orígenes del teatro eh, medieval, en, en, en fin, europeo... ¿no? ...por tanto yo creo que desde ese punto de vista claro es muy importante... ...pero claro... Eh, todo eso se da también porque hay una, o sea, un, digamos, un, un ambiente en su momento, porque de ese cuenta, pues, no, pues yo estaba antes eh, comentando, algunos grandes maestros de capilla, eh, cuando el Che era un pueblo pues, pequeño, relativamente era una villa, tampoco era una ciudad ¿no? en aquella época, y estoy hablando del siglo XVI o XVII, y sin embargo se contrataba y eh, había maestros de música muy importantes, ¿no? Es decir que, y, y que además estos, aparte de componer motetes del Misteri, por ejemplo, base de en Sepultura, en fin, de estos motetes del Misteri, pero eh, también componían otra música. Por ejemplo, hay, hay personas aquí en el, en el caso de Rubén Pacheco, por ejemplo, ha investigado mucho, está investigando sobre los cantorales que hay en Santa María. El misterio, además, hay que verlo también, la música del misterio, en relación con la música que aquí se componía justamente fuera del, del, del, del texto del misterio. Cantos litúrgicos que se cantaban en Santa María, los oficios de horas, ¿no? Y, y bueno, oímos una serie de músicas de esa, de esa época y, y nos recuerdan naturalmente muchas cosas, muchas, digamos, muchas, muchas, muchas notas del misterio, ¿no? Es decir que yo creo que desde este punto de vista pues bueno hay que ver todo este ese conjunto y luego naturalmente claro que ha ido evolucionando y después tenemos una época pues por ejemplo cuando la, son los seglares por ejemplo sabe que antes que la, la, la mayor parte de por lo menos lo que era el apostolado eh, y tal y la parte eh, fundamental no de, de la representación generalmente eran todos miembros del clero no eh, posteriormente, bueno, buena entrada, el, el clero se fue apartando eh, y hoy día pues quedan tres papeles que los tienen que representar sacerdotes, como en el caso de San Pedro, el, el, el ángel mayor o, o la figura difuminada de Cristo que se lleva el alma de la Virgen y, la, y luego el, el Padre Eterno que corona a la Virgen. Esos tres papeles corresponden a sacerdotes, pero antes todo el apostolado era también, eran sacerdotes. ...aquello desapareció, o sea, el clero ahí hubo, en fin, ahora no... Eh, ...en fin, sería muy largo explicar el corte, pero entraron los... ...entró la gente del pueblo y eh, se, el misterio continuó, bueno, pues con... ...la base fundamentalmente de aquellos coros que había en nuestra ciudad... ...en que el, en el, en el fueron muy importantes en el, en el, los coros que se fueron formando... Eh, por ejemplo, los coros clave que en España que tuvieron mucha importancia, que tenían un origen, ¿no? digamos eh, social, ¿no? aquellos aquellos coros clave, y bueno, eso fue también muy importante en la historia musical de nuestra ciudad. Y tanto eh, Manuel Rodríguez para terminar eh, este programa. Eh, ...evidentemente tenemos mucho y muy rico patrimonio musical... ...tenemos grandes compositores... ...como por ejemplo el maestro Alfredo Jabaloyes... ...como hemos hablado del Misteri... ...hemos hablado de la orquesta sinfónica... ...de nuestra tradición como pueblo que lo canta todo... ...le voy a invitar a, a que escuche un poco... ...en estos momentos una de las piezas del maestro Jabaloyes... ...la más conocida, la que más emociona... ...a los ilicitanos e ilicitanas... ...y me diga usted... Eh, ¿qué paisaje o qué siente cuando escucha esto? que son las notas, ¿no? Las notas musicales, yo, ¿cómo, mí... cómo se funden, miren, escuchen, vamos a escuchar. Esto es elche, ¿no? Así es, mira, yo creo que con eso yo resumiría fundamentalmente a mí lo que siempre me viene la, esa imagen cuando precisamente se empieza la procesión que va... ...desde San Sebastián... Uh, ...acompañando a los apóstoles... A los, a los ...miembros del misterio... ...y que se hable con el, el abanico de... ...de Jabaloyes, ¿no?... ...tocándose, tocando esa música... ...y al mismo tiempo unido... ...a las notas de la... ...de las campanas de Santa María... ...que también es una parte de la música... ...la música de las campanas... ...que también es muy propia de la ciudad... ...con un sonido, un sonido muy propio, ¿no?... ...y, eh, en fin... Eh, ...por otra parte de ese cuento como, por ejemplo, la evolución que se, se está produciendo, la música, o sea, la música que antes acompañaba al misterio era la música de ministriles. ¿eh? Después se pasa, que aquello ha desaparecido, y entonces es la banda municipal la que interviene acompañando el cortejo. ¿no? Bueno, pues todo eso significa pues, las evoluciones que ha habido en la ciudad y como en los cambios que ha habido en la ciudad, ...siempre hemos hecho unos cambios... ...acompañados de la música... ...hay una música que siempre nos recuerda... ...la historia y la previdencia de la ciudad... ...y yo creo que ese es el mensaje... ...que podemos sacar hoy día... ...a propósito de la, or de la orquesta de cámara... ...miren, se estaba hablando mucho... ...de la nueva normalidad en España... De lo ...miren, tenemos que construir un país... ...que tenga que basarse sobre... Bas ...tenga unas bases firmes culturales... ...la cultura no es ningún lujo... ...la cultura es una necesidad... ...y ahora en esta época de la pandemia... ...lo vemos claramente... ...nuestros mejores compañeros... ...en esta, en esta época que hemos estado... En fin, con cierto confinamiento... ...o confinados a veces, ¿no?... ...quienes nos han acompañado... ...han sido los libros... ...y ha sido la música... ...y realmente un país... ¿no? ...un país necesita... Eh, ...realmente la cultura como base para todo... ...incluso para su propio recrecimiento económico para ser un pueblo más libre, un pueblo más crítico y un pueblo más próspero. Por tanto, yo creo que instituciones como esta hay que apoyarlas. Pues con mensajes como este, yo le agradezco no solo su compromiso político que lo ha tenido en esta ciudad, sino que haya estudiado filosofía y letras. Manuel Rodríguez, bueno. muchas gracias. <risa> bueno, eso pasó como... ¿Sabe usted que un día le presentaron a uno de los toreros famosos y fue el, el gallo a, a Ortega y Gasset, no? Le decía, mira, aquí está... Don José Otenga, que es una filosofía, que hay que ver, en el mundo tiene que haber de todo. <risa> pues menos mal que hay de todo. Gracias. Gracias. Señor, bueno, <risa> señor Rodríguez, gracias. Bueno, pues buenos días y que pase un buen día. 101.4, Radio Marca.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues queda un minuto para llegar a las 10 de la mañana. Y antes de la siguiente entrevista, vamos con buena música. Piensa en mí, de Luz Casal. ja, ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siento tan niña me enseñó a pecar, piensa en to lloren, dan ben ik iemand. Als je la wil verlaten, dan verlaat je me sierwe Para nada, para nada me sirve sin ti. Tele Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.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 Pasan 7 minutos de las 10 de la mañana y damos la bienvenida a quienes nos siguen ahora a través de la señal de Teleelch. Este programa La Glorieta comenzó a las 9, como siempre, como todos los días, aquí en el 101.4 de Teleelch, Radio Marca. Hemos dado un repaso a las noticias, pero también hemos entrevistado, en, hemos realizado varias entrevistas en el ámbito cultural al presidente de la Asociación Cultural Frutos del Tiempo, porque este mismo sábado se va a celebrar la fiesta de aniversario en la Sala La Georgia de Altavix, evidentemente con el aforo muy limitado por la situación de pandemia que estamos viviendo y también. ...lo hemos entrevistado con motivo de que van a recuperar... ...esa última conferencia que les quedaba... ...del ciclo de la dignidad de la palabra... ...vendrá el próximo mes de diciembre a Elche... ...si la situación lo permite... ...el Premio Nacional de las Letras Españolas del pasado año... ...Bernardo Achaga... ...para hablar de su obra literaria. Y hemos continuado... Pues acabamos de entrevistar a uno de nuestros colaboradores, al exalcalde de la ciudad, Manuel Rodríguez, quien nos ha hablado del patrimonio musical, del Misteri y evidentemente de esos 33 años que ha cumplido la Orquesta Sinfónica Ciutat de Elche, que ha retomado sus conciertos, que ha presentado la nueva temporada que se va a prolongar hasta la próxima primavera y que comenzó esos conciertos aplazados el pasado mes de octubre con la música de Pergolos y para dedicarla, para rendir homenaje a las víctimas por el COVID, que por cierto, las cifras de incidencia de la pandemia en Elche sigue siendo o eh, arrojando un balance muy triste. Tenemos tres nuevos fallecidos, lo han escuchado ustedes en nuestro programa Elche, buen día, y también en... ...nuestra web teleels.es y en el informativo de Ayer teleni. ...nosotros ahora continuaremos, saben ustedes que es jueves... ...que a las diez y media tendremos a Manoli Laver ...en nuestro rincón gastronómico... ...que antes de ese rincón gastronómico... ...antes de hablar de alimentación y nutrición... ...daremos la ronda de noticias... ...y también seguiremos con más música... ...y ahora les dejamos con el cantante Cepeda... ...con su canción Con los pies en el suelo... Las de para van no sé En si ik no sé si gritar, la suerte de que En ik fondo todo me da igual. in tú de qué En Que cada vez que siento, que cada vez En ik ga er een paar uitzonderingen in om ik ga er een paar uitzonderingen ik ga er een En el suelo, yo een Soy un inmortal. Me resbala, caravana, y vuelvo a esperar. Con los pies en el suelo, yo también vuelo, vuelo, vuelo, vuelo, vuelo. Y al aterrizar, soy un animal. Así que corre porque muerta por detrás. Y yo que soy una leyenda, hoy vengo de oferta. Decirte que te calles is niet salir cierres la puerta Y Het más niet da si queda uno más en la lista de los tontos que me quieren ver llorar Y con is pies en el suelo, yo zo. is vuelo, vuelo, vuelo is niet zo. 1.4 Tele Radio Marca La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pasan 12 minutos de las 10 de la mañana y antes de la ronda de noticias y del rincón gastronómico, vamos con la siguiente de las entrevistas programadas. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Elche, Bernardo Sánchez. Muy buenos días, Bernardo. Muy buenos días, Ronaldo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues mira, el motivo de llamarte es porque suponemos que el equipo de gobierno está preparando ese debate sobre el estado de la ciudad que toca o este mes de noviembre o el mes de diciembre, porque el año termina. Supongo que se estará preparando toda la logística en torno al debate de cómo celebrarlo, porque la pandemia y eh, la evolución de los contagios Pues y estas medidas excepcionales son las que marcan, evidentemente, las pautas. Pero, al margen de cómo y cuándo se va a celebrar ese debate, sí que nos gustaría, con el representante de todas las asociaciones vecinas, vecinales que hay en Elche, pues hablar de cómo están ustedes viendo el estado de la ciudad en 2020. Bueno, pues... Eh... Si me hacen esa pregunta, la verdad que es muy difícil de contestar porque, claro, ¿cómo vemos la, el Estado de la Ciudad si en general? Eh, es complicado una, una respuesta única, ¿no? Yo creo que este año ha cambiado todo, el, el, el resto de años de 2019 para atrás. Siempre había una línea en la cual siempre había unos temas que nos preocupaban y que pensábamos que había claramente que mejorar, pero la pandemia del coronavirus yo creo que lo ha, lo ha trastocado todo. O sea, han cambiado… Las prioridades y, obviamente, el discurso de los últimos años, que muchas veces algunos colectivos se quejaban de que siempre iban a decir un poco lo mismo porque los problemas eran los mismos, pues yo creo que este año 2020 va a cambiar todo mucho. Y el coronavirus lo ha cambiado todo, ha cambiado las prioridades, hay una emergencia social, hay una emergencia económica, hay unos sectores especialmente castigados, como es la hostelería sobre todo y también, en cierta manera, el comercio… ...y yo creo que, que todo el punto de vista ha cambiado mucho... ...y para nosotros también, porque prácticamente esto... ...nos está dificultando llevar una, una mínima actividad. Cierto, lo ha cambiado todo, las prioridades también... ...y las preocupaciones de los vecinos también... ...ahora las quejas a, a la falta de limpieza... ...o a la falta de mantenimiento de instalaciones... ...se, se añaden otros problemas, ¿cuáles son... ...las preocupaciones principales de los vecinos?... Claro, todo eso ha quedado en un segundo plano. Lo que comentaba son, son cuestiones recurrentes de todos los años, pero ahora esto está en un segundo o tercer plano. O sea, todo eso lo ha desplazado la situación sanitaria. Ahora mismo, en este año, nuestra principal preocupación ha sido la situación sanitaria, la atención sanitaria a nuestros mayores, a las personas en general, el cierto colapso que ha tenido la atención primaria, bueno, las distintas cuestiones primero con el tema de las PCRs, después con el tema del, del control de los, de los contactos estrechos, luego cuando abrieron los colegios el sistema para, para confinar pues, aulas o, o grupos, ahora con el tema de la vacunación, pues cómo se está desarrollando la vacunación, de, de la, no del coronavirus, que no hay aún en el mercado, sino de la vacuna de la gripe normal. Todo esto es lo que está eh, ocupando las prioridades, aparte de otros temas, que, obviamente, derivados de, del coronavirus, como es el tema del acceso a las salas, a nuestras sedes, que también ha sido otro, otro caballo de batalla para poder mínimamente acceder a las sedes. Y luego, pues, el tema de los presupuestos participativos, que también, otra vez, con el coronavirus, nos hemos quedado sin presupuestos participativos este año y, bueno, pues también nos hemos preocupado por ello, porque no hubiera partida y porque el año que viene se, se recupere o se ponga en marcha Esta, esta iniciativa que pensamos que no se debe de perder. Y luego pues, también el, el Palacio de Congresos, la ubicación del futuro hipotético Palacio de Congresos, también es algo que últimamente pues, nos está, nos está eh, rellenando horas de, de debate y nos estamos posicionando. Y eso es un poco cómo estamos ahora, ¿no? Pues vamos por partes. ¿Ha mejorado las citas previas en los centros de salud la atención primaria? Bueno, mmm, no te sabía decir un ...una respuesta así, categórica, sí y no... ...sí que pensamos que, obviamente... Eh, ...con el transcurrir de los meses... Eh, ...algo se ha mejorado con el tema de las citas... ...ahora se ha habilitado un teléfono... ...que por lo menos se está atendiendo... ...porque antes los teléfonos estaban colapsados... ...y ahora por lo menos hay una, un, un teléfono... ...una centralita... ...que te deriva y bueno... ...por, por lo menos se te, se, te, se te coge, se te escucha... ...y se te da citas si, y si procede, ¿no? Y bueno, en este sentido sí que creemos que ha habido una mejoría. Y luego, en el tema de la vacunación, en principio había cierta incertidumbre, pero parece ser que se está intentando llegar pues, a todas las personas, se están citando, se les está llamando, se les está mandando cartas. Y bueno, creo que ya no, no tengo datos, obviamente, pero creo que hay un porcentaje amplio ya de, de población vacunada. Pero esto tiene que seguir, no, no podemos quedarnos solo en las personas mayores y las personas de riesgo y intentar vacunar la mayor gente posible, y que no nos pille el toro porque la gripe va a venir a finales de diciembre o principios de enero, y eso está ahí ya. Y en cuanto al Palacio de Congresos, que dicen que han estado ocupados, ¿por qué los vecinos? Eh, ¿O es que el equipo de gobierno les ha reclamado su apoyo o es que los vecinos quieren ese Palacio de Congresos en Carrus, los vecinos de Carrus. No, a nosotros no nos ha pedido ningún equipo de Gobierno ni, ni apoyar ni no apoyar. Simplemente el debate hemos estado viendo que se está dando en los medios y ciertas personas y ciertos colectivos que se han ido posicionando y nosotros como federación que representamos al movimiento al final y en definitiva a los vecinos, pues el que está asociado y el que no está asociado, ¿no? Porque al final esto de la representación es un poco así. Eh, sí que hay compañeros, personas que nos han dicho, oye, hay colectivos, hay personas están apostando por una ubicación, ¿nosotros tenemos algo que decir? Bueno, pues lo, la primera pregunta es, ¿tenemos algo que decir? Sí. Eh, ¿Qué ubicación preferimos que, que se haga el, el Palacio de Congresos? Pues hemos apostado, lo mismo que otras personas y otros colectivos. ¿Se han, se han apostado por una ubicación? Pues nosotros apostamos por la de Carrus, porque ya te digo que, que es la que, dentro de las posibles, porque tampoco se puede abrir el melón Es decir, en cada paredanía o en cada barrio, sino dentro de las tres o cuatro que desde el ayuntamiento se valoran que, que pueden tener una viabilidad de hacerla urbanísticamente, pues nos hemos... Pues sí, sí, no, por la de Carlos. Ayer el alcalde estuvo aquí en este programa. Le preguntamos sobre ese informe demoledor del sindic de Greuches por las deficiencias que se han denunciado durante años por familiares en el geriátrico de Altavés y que parece que se han agravado ahora en esta situación de pandemia. El alcalde mostraba su grave y extraordinaria preocupación por la situación del geriátrico. Dice que está a la espera de que la consellería pueda intervenir. De momento hay compromisos de la empresa adjudicataria. Ustedes como Federación de asociaciones de vecinos, eh, ¿qué, qué opinión les merece lo que está ocurriendo en el geriátrico de Altavix? Nosotros nos sumamos a la preocupación. Sí, sí, sí, eh, nos sumamos a la preocupación, pero es que esto es una bomba que creo que ha explotado ahora, eh, pero que hacía ya muchísimos años que, que esta situación se estaba dando. Lo que pasa es que ahora el tema del coronavirus ha entrado letalmente en las residencias de ancianos y lo ha puesto en la agenda, en la agenda de los medios. Pero no solo la residencia geriátrica de Altaviz, que es, que es pública. El modelo, en general, pensamos que es un modelo erróneo. El modelo de residencias, de macroresidencias, donde metemos a nuestros mayores como quien mete cajas de zapatos en un armario. Quiero decir, es este modelo así, de esta manera, es erróneo. Pero era erróneo no ahora, sino de hace muchos años. Lo que pasa es que ahora están saliendo las carencias. Pero el servicio, si nos vamos a… Eh, ...residencias eh, concertadas que las lleva una empresa privada... ...estamos viendo casos flagrantes en toda España... ...o sea, de desatención de total, de falta de medios... ...de, de mayores que, no, que ni los duchan... ...que les dan de comer de una manera totalmente denigrante... ...y pensamos que este modelo se tiene que cambiar pero, pero directamente... ...o sea, no sé si hay que ir a la atención domiciliaria... ...no sé si hay que ir a un modelo de residencias más pequeñas... ...o con una mayor calidad... No lo sé, no, no tengo yo la respuesta a eso, pero creo que el modelo actual, no solo el, el caso legislativo de Altaviz, sino en general, está fallando por todos los lados. Pues Bernardo, no hay mucho más tiempo. Eh, supongo que el debate sobre el estado de la ciudad tendrá que convocarse antes de aprobarse los presupuestos municipales de 2021. ¿Ustedes en ese debate qué van a pedir al equipo de gobierno que reflejen esos presupuestos? Pues vamos a pedir algunas cosas. Tenemos que generar el debate entre nuestros asociados, ¿vale? Porque siempre intentamos llevar un discurso consensuado y en el cual intentar reflejar el mayor eh, número de opiniones posibles de nuestras asociaciones. Pero creo que va a cambiar bastante de, del discurso que hemos hecho los, los años anteriores, porque, como te he comentado antes, han cambiado las prioridades. Y ahora, pues sinceramente, son temas relacionados con la sanidad, con la atención, con lo que comentabas tú de, de los geriátricos. Eh, con el tema de los presupuestos participativos, cosas que años anteriores estaban, valorábamos más o menos bien y como resueltas, pero este año sí que, sí que vamos a dar un discurso más, más reivindicativo en ese sentido. Pues muchísimas gracias, Bernardo Sánchez. Tendremos tiempo, precisamente, de hablar de esas reivindicaciones una vez se formulen ante el equipo de Gobierno en ese pleno. Gracias. Muy bien, gracias a ti, María. Gracias a vosotros.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 23 minutos de las 10 de la mañana y es tiempo para las noticias. Nuestra ronda informativa. Está con nosotros Salvador Campello. Muy buenos días, Salva. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Ros. Lo primero que vamos a hacer es precisamente retomar el tema que estabas hablando ahora mismo con Bernardo Sánchez, de la Federación de Asociaciones Vecinales, y es el geriátrico de Altavix. Nos vamos hasta allí. ...porque tenemos que contarles una buena noticia... ...dentro de las malas que llevamos en ese centro... ...y es que desde ayer a las 3 de la tarde... ...ya tienen un médico asignado... ...que va a estar las 24 horas del día allí... ...que va a estar adscrito a ese centro de mayores... ...y es que era una de las reivindicaciones... ...de la asociación por el bienestar... ...de las personas mayores... ...que desde octubre, desde el 1 de octubre... ...llevaban sin médico y lo venían reclamando... ...motivó eso, ya fue la gota que colmó el vaso... ...y motivó la queja en el síndic de Greuges... ...pues bien, ayer... Se incorporó ya el médico a las 3 de la tarde después de haber dado negativo en la prueba PCR, con lo cual la primera de esas reivindicaciones que tenían los familiares se ha visto ya eh, bueno, pues, satisfecha. Y además todo después de una reunión con el ayuntamiento, con el alcalde, en el que aseguró que trasladaría todas esas quejas a Mónica Oltra, a la consellera eh, que es de la que depende ese, ese centro, para que se puedan solucionar el resto de deficiencias y no intervenir aún el centro. Bueno, pues es una deficiencia que se ha subsanado, una carencia que se ha dado respuesta, pero hay muchas más. Muchas más porque saben que se quejan de que los, eh, faltan gente, faltan eh, animadoras socioculturales que puedan eh, atender a todos los eh, mayores que están allí. Ahora mismo, y además están sectorizados porque hay cuatro alas, están, cada uno eh, solo se relaciona con los de su ala y aunque sí que puedan salir al patio actualmente y a las zonas comunes solo lo hacen eh, en turnos para que si hay un positivo en la residencia de Altavix pues solo afecte a esa ala. Es una de las formas de prevención y es de lo que más vamos a hablar en los próximos días, de la prevención. Es inevitable que en algún momento nos contagiemos Le ha pasado a Esther 10, a la portavoz de Compromiso, a la concejal de Movilidad, que ahora mismo está confinada en casa, porque ha dado positivo después de eh, mantener una comida de trabajo el pasado viernes con eh, los representantes de infraestructuras educativas que vinieron a visitar las obras del colegio número 11. Es importante decir esto, y aunque sean dar demasiados datos personales de que Esther 10 se ha contagiado en esa comida, es importante destacarlo porque en esa comida solo eran 5 personas. Y aunque antes de esa comida se hizo una visita al Instituto Número 11, eh, no están contagiados el resto de personas, o al menos Salud Pública considera que no son contactos estrechos. Estaba porque el alcalde en esa visita. En esa visita. visita en la que estaba el alcalde, estaba la concejal de Educación, estábamos los periodistas, eh, se mantuvieron las distancias y se, tuvo, se tuvieron las mascarillas puestas, con lo cual se minimizó el riesgo. Aún así, desde el Ayuntamiento recuerdan que hay que intentar evitar ...todo tipo de aglomeraciones y que cuando sean inevitables... ...como en esa visita en la que estábamos los periodistas... ...pues mantener las distancias y las mascarillas... ...eso ha propiciado que toda la gente que estuvo por la mañana del viernes... ...no sea considerada contacto estrecho... ...y sí los que estuvieron en la comida... ...que obviamente estaban en una única mesa... ...y sin mascarillas comiendo, eran cinco personas... ...una persona de esas al día siguiente dio positivo... ...los otros cuatro se han hecho las pruebas... Esther 10 ha dado eh, positivo... Y el otro concejal de compromiso, que es Felipe Sánchez, está a la espera del resultado de la... PCR. ¿Por qué digo lo de minimizar los riesgos? ¿Por qué digo lo de que hay que llevar cuidado? Porque eh, ayer y antes de que trascendiera el positivo de Mister. su compañera de gobierno, el alcalde en este programa precisamente le pidió al Partido Popular que evitase las reuniones multitudinarias donde no se mantienen las distancias después de que esta casa tele sacara la fotografía de esa reunión que el lunes convocó Pablo Ruz en el... En la calle, en la, calle avenida, en la avenida Juan Carlos I, con los vecinos que están hartos y que se quejan del carril bici. Efectivamente, hay que limitar, y además lo aconsejamos a todos los telespectadores y oyentes, hay que limitar esas reuniones con familiares, y mira que lo sentimos, somos los primeros que nos gustaría reunirnos con nuestros padres, nuestros seres queridos, y no podemos, y también reuniones con amigos, también hay que li limitarlas, porque... Hay un nuevo brote de origen social en Elche con ocho casos positivos. Con ocho casos positivos, con y lo cual... Y tres muertes más. Es que estamos hablando de algo, de salvar vidas. Claro, los datos ahora mismo eh, preocupan porque es verdad que aumenta el número de positivos, aumenta el número de fallecidos, en este caso a tres, como dices, uh -huh. ayer en los hospitales de Elche. Las UCIs están ahora mismo ocupadas con 16 camas de las 22 que hay, de, uh -huh. de las 44 camas que hay, sí. 22 en cada hospital. Sí. Y eh, pues estamos eso, muy atentos a, a cualquier novedad que se produzca. No hay tiempo para más, salva las previsiones de hoy. Tenemos... Pues precisamente pasan por el tema de evitar ah. aglomeraciones. Este año el Belén municipal eso. no va a estar en la loreta va a estar en el norte del Chocolater Qué bien. para evitar esas aglomeraciones, pero para tener Navidad me, este encanta, año. me encanta que las previsiones ya introduzcan la Navidad que llevábamos eh, eh, hasta el 19 de noviembre hemos tenido que esperar para hablar de la Navidad. Es la primera noticia que doy aquí, aquí en este programa sobre la, la Navidad, verdad. las luces que se están poniendo, los adornos. Ojo, y... se están poniendo las luces que dependen del ayuntamiento porque ya. las luces que adornan la parte de la cabalgata, es decir, Reina Victoria, Plaza de Vais Corredora, aún no están licitadas. Bueno, hablaremos de las luces navideñas en, otro, en otra ronda de noticias. En o a lo mejor caso, a la, una a, a la una, una. a la una, aquí <ríe> en Teleelche Radio y esta noche a las nueve y media en Telenit. Gracias, Alba. No hay tiempo para más. Vamos ahora con nuestro compañero Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Hola, buenos días. El Elche realiza esta mañana a las diez el penúltimo entrenamiento de la semana. Tras el parón por las elecciones. el equipo ilicitano Tiene ganas de fútbol y el próximo sábado a las 2 de la tarde se enfrenta al Levante, rival directo en la lucha por la permanencia en el Ciudad de Valencia. Lo cierto es que los de Almirón llegan en buen momento tras esa undécima posición en mitad de la tabla a 5 puntos del descenso es decir, a 5 puntos del cuadro levantinista que lleva 6 jornadas sin ganar y que empieza ya a estar acosado por la urgencia. Para ese encuentro el técnico del Elche no podrá contar con Rigoni y presumiblemente tampoco con Fidel, ambos lesionados. El resto, Edgar Badía, eh, Carrillo, Víctor Rodríguez, eh, Sánchez Miño, Lucas Boyé. todos serán de la partida. Veremos qué equipo pone el técnico blanquiverde, que seguirá apostando por eh, la defensa de tres centrales y dos carrileros, eh, aunque no esté Fidel. En teoría sería Sánchez Miño, eh, que se le firmó precisamente para jugar en esa posición o de lateral zurdo. Eh, por su parte, hoy se espera que vuelva Yosuf Coné, tras no haber jugado ni un solo minuto en los dos partidos clasificatorios de la Copa de África con la selección de Mali. Por su parte, el Levante tiene la baja importante de Bardi, el macedonio, con eh, bueno, una hernia discal. Un Levante que ha visto como su presupuesto se ha recortado en 17 millones de euros respecto a la temporada pasada. Actualmente solo tiene 3 millones más en plantilla en límite salarial que el conjunto blanquiverde. Por cierto, que eh, Iván Marcone, si Y juega, que en principio lo hará. Eh, el Elche estará obligado a pagar 5 millones por su traspaso al Boca Juniors. Ese es el acuerdo que se alcanzó y desde luego parece a priori, al menos deportivamente, una buena operación para el conjunto blanquiverde. Mientras que Raúl Guti eh, hasta el momento el fichaje más caro en la historia blanquiverde por el que se pagaron también 5 millones de euros no se pone techo reconoce la ilusión que le está haciendo el debutar con el Elche en Primera División Raúl Guti Es un sueño que, que se ha hecho realidad y, y la verdad que, que no hay palabras para, para explicarlo eh, mucho trabajo, mucho sacrificio mi sueño desde, desde pequeño era ese que era poder jugar en, en la élite del fútbol en Primera División y, y bueno, el sueño se ha hecho realidad Pero como te he comentado antes, eh, para mí eh, mi sueño eh, ha sido ese, pero tengo muchos más sueños. Por lo tanto no, no voy a bajar los brazos, no, no voy a parar porque, porque sé que, que puedo dar mucho más y sé que, que no me pongo techo y, y voy a dar mucho, mucho, mucho más de, de lo que estoy dando. Pues con 23 años tiene una edad ideal para cumplir todos sus sueños y seguir creciendo en el Elche Club de Fútbol. Hasta luego. Hasta luego Paco, muchas gracias. Damos paso ahora para cerrar esta ronda de noticias a Vicente Bordonado. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colabora Autofima Hyundai. Muy buen día. De momento con las altas presiones continúa la estabilidad atmosférica. Durante esta madrugada paso de abundante nubosidad, temperaturas nocturnas que en el sur del candal se han bajado hasta los 11-12 grados. Aquí en la ciudad una mínima que ha rondado los 14-15 grados. Para esta mañana paso de abundante nubosidad, sobre todo a primeras horas con cielos muy nubosos o cubiertos. A medida que avanza la mañana apertura de algunos claros, situación de viento en calma. Por la tarde tendencia a cielos poco nubosos o despejados. Ya veremos algunas nubes aisladas el protagonista al viento flojo de sureste rachas que no van a superar los 20 25 km por hora y hoy alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer máximas que van a rondar en buena parte del territorio los 21 22 grados Para mañana viernes se retira la masa de aire templado que nos ha acompañado durante los últimos días, por lo tanto van a bajar las temperaturas, tendremos un mayor aporte de nubosidad, se podría escapar alguna gota, viento flojo de componente este, temperaturas máximas que van a rondar los 18-19 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 13-14 grados. Durante el fin de semana ambiente más soleado con algún intervalo puntual de nubosidad sobre todo de tipo bajo pero ya con temperaturas acordes a la época del año en la que nos encontramos valores máximos en torno a los 18 grados mínimas que bajarán en la ciudad por lo menos hasta los 12 11 grados la semana que viene marcada por la estabilidad atmosférica con algo de nubosidad y temperaturas muy por debajo de los 20 grados hasta luego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 24 años cuidando de ti Siempre que vuelves a casa Pues esta es la sintonía de Manoli Gilaver, de su rincón gastronómico. Ya se encuentra ella en los estudios de Tilex, Radio Marca. Buenos días, Manoli. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, y además eh, ya tenemos a Nieves Gil en el estudio. Exactamente. Qué, qué honor, ¿no?, que venga tan sí, puntual. que ha venido puntual, ¿no? pero hay, hay, un, hay un, uh, un motivo, lo vamos a desvelar rápidamente. Se lo vamos a preguntar, Nieves, ¿por qué hoy has sido tan puntual? Pues mira, Espera, espera, que no sello tu, tu ¿Por micrófono. ¿Por ah, qué? A ver. Mira, porque sabéis que tengo mucha dificultad a esta hora en, en encontrar aparcamiento Desde donde vengo, de las cocinas, de, del Pla y llegar hasta aquí en el centro, pues es muy complicado ¿eh? el aparcamiento. Entonces hoy he decidido pues venir andando. Ole, Claro que sí. Además es que es algo que suelo hacer habitualmente, lo que pasa es que siempre como voy tan justa de tiempo, pero hoy he dicho, bueno, pues me tomo diez minutitos más, hago un poquito de ejercicio extra muy y la verdad bien. es que vengo muy despejada y pues, muy bien. Pronto a lo mejor podrás venir en bici. ¿Ya hay carril bici desde tu sitio sí. de trabajo hasta aquí? Pues la bici sí, también sí. es saludable. ¿eh? ya no será por carriles ahora, ¿eh? Efectivamente, no Era por carriles. Pues mira, precisamente de ejercicio vamos a hablar hoy con, con Nieves, que como sabéis es nuestra experta en nutrición y gastronomía y que es la directora del Fuego Neuricitano. Vamos a hablar de deporte, de ejercicio y de, y de la importancia que tiene la alimentación en los niños que hacen deporte. Y es que en España uno de cada tres niños y niñas de entre 6 y 15 años realizan algún tipo de deporte o de entrenamiento físico varias veces a la semana. Y es evidente que la actividad física y el rendimiento deportivo ...y la recuperación mejoran, por supuesto... ...con una alimentación adecuada... ...se recomienda una selección apropiada de alimentos... ...de líquidos y de suplementos nutricionales... ...y bueno, vamos a hablar de todo esto con Nieves... ...que además está de enhorabuena... ...porque mañana Nieves se presenta ya oficialmente... ...la temporada del equipo de los Benjamines... ...del Club de baloncesto Elche... ...que el Fogón Ilicitano patrocina. Claro, sí, sí, además fíjate en este año... ...que ha sido complicado, ha sido complicado para todos pero sobre todo para los equipos de, de, deportivos y los patrocinios. Eh, han sido complicados, se han ido retrasando bastante. Y bueno, los chavales son unos campeones, los niños ahí con toda su ilusión formando equipos. Este es un nuevo equipo que pertenece al club de baloncesto ilicitano y, y es eh, una categoría que es la de los Benjamines. Que están son pues niños en... y niñas, ¿no? Sí, sí, hasta que ya tienen un desarrollo mayor, eh, los equipos se forman mixtos. Entonces, eh, luego ya cuando físicamente hay un desarrollo mayor, pues claro, ya niños compiten contra niños y niñas contra niñas. Pero hasta ahora es así, eh, son equipos muy, muy, muy dinámicos, muy interesantes. Eh, con mucha ilusión y esto es importantísimo nosotros dentro del programa de responsabilidad social como empresa pues siempre ha sido una de las cosas que ha estado ahí, no el patrocinar eh, algún equipo, el que el deporte eh, forme parte de nuestra estructura también y entonces bueno pues ya el año pasado lo hicimos y este año hemos repetido con este equipito de campeones equipito no, equipazo bueno, sí, sí, sí lo digo cariñosamente pero como tú bien dices es un equipo Pazo. Son unos niños, pues ya te digo que después de sus estudios, después de todas sus tareas diarias, Hacen pues dedican sacrificio. un tiempo al deporte. Uh -huh. Entonces es, es muy importante y además ahora que se están formando sus cuerpos, están creciendo, eh, desde luego les va a cambiar muchísimo de cara al futuro les va a cambiar mucho tanto física como psíquicamente como socialmente también el formar parte de un equipo de deportivo. Es muy importante para su formación futura. Sí. ¿Y cómo se va a hacer esa presentación? Pues mira, eh, va a ser muy sencilla porque vamos a estar donde, equipan, donde entrenan los peques, que, donde empiezan a, a jugar y es en el Polideportivo del Pla. ...entonces va a haber una pequeña eh, presentación... Eh, ...va a acudir el alcalde, tengo va, entendido... ...bueno, <ríe> sí, eso era algo que teníamos ahí reservado... ¿no? ...la verdad es que sí, ha sido muy amable... ...y nos ha dicho, contad conmigo... Y ...porque lo importante es que el equipo... ...y que, que el deporte aquí en Elche, pues no, no se abandone... ...pese a las dificultades que podamos tener... ...el deporte, el espíritu deportivo que tenemos en Elche... ...que es muy grande pues tiene que seguir adelante ¿no? entonces pues se verá un pequeño entrenamiento y habrán personas pues muy involucradas dentro del equipo y dentro de del mundo deportivo ilicitano. Bueno y además estarán las cámaras de Teleels y el próximo lunes en el programa, en nuestro magazín lo van a poder ver tanto los papás como todos los que estén interesados. Bueno, hablamos de deporte, hablamos, por lo tanto, de, de, de ejercicio, de buena alimentación, qué tan importante es. Es eh, lógico que una empresa como la tuya, que se dedica a la buena alimentación, a la sí. alimentación saludable, pues eh, patrocine un, un equipo de fútbol, especialmente si son niños que se están formando, qué importante es la alimentación para ellos. Es, en general, importante para los niños, pero se si hacen deporte aún más, ¿no? Muchísimo. Tú sabes que siempre hablamos de los... Eh, pilares para tener un, una buena calidad de vida y salud. Entonces es una buena alimentación, por supuesto, el descanso y hacer ejercicio. Entonces, eh, la, es como un círculo, o sea, en el momento que sacamos uno de esos pilares del círculo, pues como que se queda el círculo incompleto, ¿no? El deporte nos aporta no solamente el estar bien, a veces se, se promociona mucho el deporte como para hacer dieta, para, para estar bien, para estar en tu peso, eso solamente es, es uno de los beneficios y quizá... Hay, incluso el más insignificante, porque luego tienen muchísimos más, la disciplina deportiva, el saber desde pequeños los niños aprenden a trabajar en equipo, a ganar y también a perder, uh -huh. porque es muy importante aprender a perder también y entonces con la deportividad se aprende. Eh, y luego es curioso cuando ves los niños que hacen deporte, cómo ya empiezan a preocuparse por lo que comen, porque claro, los entrenadores les dicen, tenéis que estar preparados, tenéis que estar fuertes, entonces tienen que comer en la cantidad justa y de una forma muy equilibrada, no cualquier cosa, ni una cantidad grande porque están creciendo, no, no, no, no, deben de comer lo justo, entonces eh, esos niños que ya se integran en el mundo deportivo, la verdad es que se les, se les nota. Bueno, y una alimentación que no es siempre la misma, porque no. imagino que antes de, de tener que jugar un partido esas horas previas o esa noche antes, habrá que también tener una, una, una alimentación... Eh, digamos estricta para, para eso, ¿no? Sí, sí, claro, dependiendo también del nivel de competición el que Es, ¿Es decir, el, el verano o invierno también, exacto, imagino Exacto, efectivamente, y dependiendo de, sabes, que cuando hace calor se suda mucho, pues eh, hay que tener mucho cuidado con la hidratación Luego uh -huh. en invierno, pues igual eh, la hidratación con, con una comida equilibrada, consumiendo fruta y verdura habitualmente, pues tampoco eh, necesitamos un extra, ¿no? ...pero la verdad es que sí, que es muy importante... ...y sobre todo eso, antes y después de hacer ejercicio... ...antes de hacer ejercicio hay que tomar hidratos... ...el hidrato es muy importante... ...hidratos de carbono, pasta, eh, arroz... ...todo aquello que esté compuesto de cereal... ...cuanto más mayor es la calidad mejor de ese cereal... Eh, ...los nutrientes serán ese más ricos... ...y no. las personas se sienten mucho mejor... ...entonces siempre hay que apostar por el cereal integral... ...y lo más eh, limpio posible... O sea, no le añadi mm, añadamos grasas que no sean grasas eh, naturales, como por ejemplo, pues algo de, de semillas, un poquito de aceite de oliva, todo eso va a beneficiar mucho porque eso eh, proporciona elasticidad al cuerpo, ya lo hemos hablado en alguna otra ocasión, uh -huh. ¿no? Y hay que eh, tener en cuenta el horario también, no puedes ir a competir o, a, o hacer de ejercicio con la barriga llena. Entonces tienes que ¿Cuántas horas antes comendría? Se recomienda, mira, para competición, para la persona que compite, que sean unas cuatro horas antes. Si son eh, dos horas y media, tres, también está bien, porque en el momento que vas a hacer el ejercicio, pues eso ya tiene que haberse hecho la digestión y digamos que lo importante, que son las vitaminas y los nutrientes, ya están circulando por nuestro cuerpo, con lo cual estamos llenos de energía, pero eh, no con esa sensación de, de, de estar llenos, que puede producir fatiga. Y si hacemos un plato de pasta, pues que no sea con tomate, carne, una boloñesa y de estas pesadas. Pasta con un poquito de aceite de oliva sería perfecto, es perfecto. Le puedes poner, si quieres completar eso, a lo mejor un, algo de pescadito, algo así ligero. Atún, por ejemplo, que por va ejemplo, muy bien con la pasta, sí, algo de verdura, sí, un poquito sí, de queso. Sí, efectivamente, nos vamos eh, por, por en ese sentido. Antes de entrenar eh, no hay que comer demasiada verdura. Mejor Ajá. después, ah, vaya. sí, porque pese a que es buenísima desde luego y hay que tomarla y sobre todo las personas que hacen deporte la tienen que tomar, eh, da una sensación de, de estar lleno ...y luego produce a veces algo de flatulencia... Uh -huh. ...si no se digiere bien... ...necesita un poco más de tiempo para digerirse... ...es ¿no? importante saber eso... ...exacto... Decir que con atún y... ...o sí, unos sí. huevos duros... ...efectivamente... ...el típico bien, plato de pechuguita de pollo... ...con un poquito de arroz... ...de arroz blanco... ...o de arroz integral... Eso es perfecto, va a dar energía y va a hacer que la persona esté bien alimentada. Hay muchos mitos, eh, yo recuerdo que bueno, pues cuando éramos pequeños mi abuela me, acuerdo que me decía que antes de hacer deporte que teníamos que beber agua con azúcar para evitar las agujetas, me imagino que eso será una leyenda sí, urbana. Sí, efectivamente, <risa> también eso viene de tiempos eh, muy antiguos, entonces tampoco había mucho más ni se sabía mucho más, ni había mucho más. Entonces, claro, el azúcar, que pasa? Pues nos da un subidón de energía uh -huh. y entonces como que te hace en ese momento sentirte más fuerte, pero ya sabemos que cualquier subida de, de ese tipo, sobre todo de azúcares, igual de rápido que sube, baja. Claro. Entonces, y además no es nada conveniente para el organismo. Entonces, no. Lo importante es eh, para las agujetas, es intentar evitar las, las agujetas. Las agujetas se producen cuando hacemos un esfuerzo eh, mucho mayor al vale cuerpo, eh, efectivamente, no, que el cuerpo no está acostumbrado a hacer ese, esa cantidad de esfuerzo en ese momento, y entonces se queja y sube lo que es el ácido láctico, ¿no? Entonces. Eh, Produce ese efecto de que al día siguiente pues, estamos doloridos, que, estamos, que se pasa. Pero bueno, si conseguimos... Es agradable. Exacto. Y además, fíjate, se consigue haciendo deporte regularmente. Si haces ese claro. ejercicio regularmente, eh, esas agujetas Desaparece. conseguimos... Y solamente nos quedamos con la parte positiva, que es sentirnos uh -huh. bien y en forma. Hemos dicho que la hidratación es muy importante. ¿Las sí. bebidas isotónicas tipo acuario son buenas también? Bueno, mira, todo lo que sea una bebida azucarada... Mm, bueno, también lleve, la hay sin, sin azúcar. Efectivamente. Eh, yo personalmente no estoy de acuerdo. ¿Agua con, y nada más? Eh, el agua es lo mejor. Además que fíjate que con la hidratación los riñones también se esfuerzan más. Entonces eh, no es conveniente estar añadiendole al cuerpo eh, y nada, sobre todo que, que vaya pues eso, mm, añadid, que le añadan pues cosas a lo mejor de carácter químico, de Es lo mismo, te va a hacer sentirte como con más energía, te va a hacer sentirte bien, pero bueno, realmente lo que necesita el cuerpo es, es agua, es agua porque va a sudar y entonces necesita eh, eliminar esas toxinas. Lo que hace es, eh, la hidratación lo que hace es bajar la temperatura del cuerpo. Cuando hacemos eh, deporte, la temperatura de nuestro cuerpo sube, por eso nos ponemos rojos. Entonces, ¿qué, ¿qué nos está pidiendo el cuerpo? Pues bajar esa temperatura y lo que hace el líquido es equilibrarla. <risa> ...hemos eh, jugado ya nuestro partido... Sí. ...y acabamos agotados, necesitamos reponernos. reponer. ...¿qué cena le preparamos a estos niños?... ...pues mira, si hablamos de niños... ...los niños son maravillosos... ...o sea, Aquí. los niños en el deporte deben de comer... Pues lo que es una dieta habitual también de mayores, porque tienen muchas necesidades, están creciendo y tampoco tenemos que volvernos locos con cambiarles la alimentación. Pero bueno, como te he dicho antes, algo de pescadito, un buen plato de verduras. Ahí sí, en ese momento Ahí sí, sí es verdura unas también. verduras, una fruta les va a aportar energía. Todo eso que han quemado, esa energía que han gastado, pues como necesitan reponerla, que sea algo... Completo, que sea una buena comida completa, sin excesos, pero que contenga eh, de todo, proteína, hidratos de carbono y muchas vitaminas, que es lo que aportan la fruta y la verdura. Y fundamentalmente también el sueño, dormir bien. Por supuesto, es que no se puede eh, llevar el estar haciendo deporte, combinándolo con las actividades habituales y luego no, no descansar. Y en los niños hay que vigilarlos, hay que vigilarlos porque es que si no eh, su crecimiento se ve afectado también. Entonces es muy importante que los niños, aparte de moverse, de estar todo el día sin parar, de comer bien, eh, ocuparnos de que duerman las horas suficientes para que su cuerpo, ...se reponga y por la mañana se levanten pues, con toda esa energía que, que ellos tienen. Seguro que en el fogón tenéis platos para estos niños... ...que a veces les cuesta eh, comer cosas que queremos que coman... ...pero seguro que vosotros los hacéis mucho más atractivos. Claro. A los padres que te están escuchando ahora, ¿qué platos recomendarías... ...para los niños que están en esa fase y que puedan ser apetecibles para ellos? Pues fíjate, yo sé que es difícil a los niños darles legumbres pero hay muchas combinaciones de legumbres que a los niños les encantan. No descuidemos, hemos hablado de los cereales, pues arroz. A los niños les encanta. Yo tengo muy buenos clientes de siete, ocho, nueve años que llevan a sus padres allí a por la comida y entonces les gustan, pues, un plato de macarrones eh, y, y nosotros también hacemos, eh, los disfrazamos. Como te decía antes, pues les ponemos verduras en vez de ponerles solamente tomate. No, no, no, no. Vamos a hacerle una salsita, pero que en vez de solamente tomate o carne, que pues que que llegan, las verduras. efectivamente, que lleve unas verduras y luego resulta que les encantan, ¿no? Cualquier plato de pasta, la lasaña les gusta mucho... ...mira ahora estamos haciendo la lasaña de ricota y berenjena... Mm, ...que reta. está buenísima... ...y es un plato vegetariano... ...pero es muy completo... ...y le gusta tanto a mayores como a pequeños... Es un, ...para mí desde luego es un plato ideal... ...lleva pasta, lleva verdura... ...lleva proteína con un queso suave... ...entonces es muy recomendable... ...y luego ya... ...mira... ...pechuga de pollo... ...el cordón blue que lleva jamón de llor y queso... ...eso les encanta... ...le ponemos en vez de patatas fritas... ...pues le ponemos ensalada... Y son platos atractivos y que ellos también se empiezan a sentirse mayores, ¿no? Porque en ese momento muchos lo que quieren es eso, que no los tratemos como niños, sino que les dejemos elegir y dentro de lo que les gusta, pues que, que se les reconozca. ¿Algún consejo para finalizar? Pues mira, dentro del deporte eh, es muy importante, yo siempre me dirijo a las personas mayores, que el, el deporte no solamente es para adelgazar y mantener la dieta, sino que para mejorar la coordinación. Entonces se pueden evitar muchos accidentes domésticos, muchos tropiezos, muchas cosas, eh, si uno todos los días hace uno un poquito de ejercicio, se mueve, hace unos estiramientos, la persona, sobre todo cuando vamos cumpliendo años, se va a sentir muchísimo mejor. Mañana te deseamos todo lo mejor en esa presentación. No pueden tener mejor madrina y mejor consejera para estar bien alimentados esos niños, los benjamines del Club Baloncesto Elche, que mañana bueno, pues se visten de largo para su presentación. Y te, desea, te deseamos bueno, muchísima suerte y que los niños ganen todos los partidos, porque van a estar muy bien alimentados, seguro muchas que sí. Muchas gracias, seguro que sí. Gracias. Hasta la próxima, Nieves, muchas Hasta gracias. Día, adiós. 101.4 Tele Elche Radio Marca.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 24 años cuidando de ti. Marca. Este sábado a la una y media de la tarde en el 101.4 Tele Elche en Radio Marca vive el partido en directo Levante Elche con todo el equipo de marcador.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 Anica Reyes, Vegar Concesionario Oficial Mercedes Benz, AESEC, Urbaser, Mercat Central Delz, Eslava 43, M Solers, El Hogar del Profesional, Paquito Rentacar, Grupo A, Plus, Talleres JJ Linero y Material Cano. Recuerda, este sábado a la una y media, levante Elche en Marcador.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 Een stad net en segura necesite de colaboración van dat toets. Rekordeel dat depositarle resten de poda als los of faradays kan worden sancionabel. Als si eres particular, trasllada les restes de poda de fins a 50 kilos, al punt Net a la yodja, al Parc agroalimentari L'Alcúdia o en carrus, carrer piagne 37. Als si eres empresa, iperacual se va al pes, pórtalos a un gestor autorizat o telefona a un van de la poda.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 La Glorieta, con Rosemary Alonso. Pues hemos llegado ya al final del programa La Glorieta de este jueves 19 de noviembre. Nos despedimos, lo hacemos con la música de Taylor Swift. Ya saben ustedes que en cuestión de minutos estarán, estará ante estos micrófonos nuestra compañera Rosa Lucas para realizar ese programa Entre Amigos, un programa de entretenimiento desenfadado y alegre. ...algo que necesitamos en estos momentos... ...para seguir digiriendo pues la situación de... ...que nos está dejando esta pandemia en Elche... ...nosotros ponemos el punto final a un programa... ...que lo hemos dedicado la primera parte... ...a hablar de la cultura de ese aniversario... ...que va a festejar en la Iogia de Altavix... ...en la Asociación Cultural Frutos del Tiempo... ...este mismo sábado... ...y también de la Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche... ...hemos estado hablando... ...de nuestra tradición musical... ...como Ciudad de Elche... ...teniendo al misteri como el corazón... ...como la propia esencia de ese patrimonio musical... ...con el doctor de Filosofía y Letras Manuel Rodríguez... ...quien fue también alcalde de la ciudad... ...y promotor de la creación de la Orquesta de Cámara... ...que se ha convertido ahora en Orquesta Sinfónica... Y hemos continuado en la segunda parte, hablando del estado de la ciudad con el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Bernardo Sánchez, y lo hemos terminado el programa con nuestro rincón gastronómico, el rincón de Manoli Guilaver y de la propietaria del fogón ilícitano, Nieves Gil. Con ellas hemos puesto el punto final a este programa. Que pasen una buena jornada de jueves. Nosotros volvemos mañana viernes.